...que fue atrapada por las malditas manos del payaso Fofito. Por fin te tengo acá, Chinita. <risa> Tanto tiempo. ¿Por qué me haces esto, Fofito? Yo ya sé que soy muy atractiva, pero ya tengo a mi marido. Fofito, a vos se te pasó el cuarto de hora. A ti se te ha pasado el cuarto de hora, China. Mira cómo estás deteriorada, con esas tetas tan adelaidas tan caídas. No puedes calentar ni un náufrago perdido 30 años en el mar. ¿Por qué me decís así, malvado? No, no estoy tan destruida. Teniendo en cuenta que estás casada con ese sucio viejo bizcacha, podrías estar mucho peor. Pero ya no te va a interesar más tu apariencia, porque te voy a atar a ese rayos y si tu viejo bizcacha no sea pura vas a quedar más quemada que un pollo al despido de un delivery jaja por los aires buscando su china se encuentra el viejo vizcacha ya me estoy quedando sin combustible para volar voy a tener que parar en un kioco a comprar maní qué altura de rivadavia era 13.500 lavadero del payaso a ver, me parece que llego a ver con este pe me alcanza desde el lavadero del payaso. Fofito, ¿estás ahí? Claro, estoy aquí. Pero tu china no está aquí conmigo. <risa> ¿Y a dónde la dejaste, payaso de mierda? Mira, mira para arriba y en ese pararrayos. Auxilio, auxilio viejo. Y cómo está este tiempo tormentoso con rayos, no va a estar mucho tiempo más allí. ¡Ja, ah, ja, ¡Viejito! ¡Me muero electrocutada! ¡No! ¡Chinita hermosa! Te voy a matar, payaso maldito. Ahora vas a ver quién es el viejo Vizcacha. Ya sé quién eres, viejo Vizcacha. Y sé cuál es tu punto débil. El agua y el jabón. Prenda las hidrolavadoras y el jabón. Y apúntele al viejo. ¡Ja, ja, Vas a morir. ¡Ja, ¡No! ¡Me debilito! Mientras tanto, cerca del lavadero del payaso, estaba paseando un querido verdulero del barrio con su camioneta llena de frutas y verduras. ¡Cerveza, cerveza! ¡Quiero tomar cerveza! ¡Que alguien, que alguien me ayude! ¡Por favor! ¿Qué son esos gritos? ¡Alguien grita desde adentro del lavadero del payaso! ¡Allí voy! ¡No puedo más! ¡Basta de agua y jabón, fofito! ¡Me derrotaste! Te quiero destruir del todo. Así mi reino de maldad y empresas monopólicas se extiende por toda la Argentina. <risa> ¡Ayuda! ¡Ey! ¿Qué le está haciendo a ese pobre hombre, payaso malvado? Vete de aquí que el lavadero está cerrado. ¡Ayuda! Soy el viejo Vizcacha y me estoy muriendo. ¿Qué le está haciendo al pobre viejo Vizcacha? ¡Suéltalo, payaso mala leche! ¡A ti te voy a matar a naranjazo ¿Y tú quién eres? Me dicen carita de ángel y no te voy a dejar que mates al superhéroe de las de los más humildes. Toma este naranjazo, payaso careta. Ay, no. Me estás pegando todos los naracazos que tira. Aquí tienes, maldito, y con esta naranja apago al agua y el jabón. Pégale otro naranjazo que se escapa. No, se llama mi camioneta, pues. Está bien, pudiste zafar, viejo Vizcacha, pero no la próxima. Ah, y lamento lo de tu china. No. Pobre mi china. ¿Qué pasó con tu china, viejo Vizcacha? Me la mató. Me la mató. Pero ya me voy a vengar. Lo voy a matar a este fofito, aunque sea lo último que haga. ¿Cómo seguirá la vida del viejo Vizcacha sin su china? ¿Podrá vengarse del asesinato? ¿Carita de Ángel seguirá en las locas aventuras del viejo Vizcacha? Todo esto y mucho más lo develaremos en el próximo capítulo de nuestro superhéroe criollo, el viejo Vizcacha.